del Sol central y las erupciones solares. Muchos humanos están sintiendo mareos, insomnio, presión en la cabeza, palpitaciones, o una sensación de no estar del todo aquí. Esto se debe a que el Sol central galáctico está emitiendo oleadas de luz fotónica, que impactan directamente el ADN. Estas oleadas no son peligrosas. Al contrario, son descargas programadas que despiertan códigos que habían estado dormidos durante milenios.